Tramas, Que el sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, Son las, tramas son las tramas imprevisibles son las tramas, son las tramas, que tramas imposibles más que continuamos en tramas Hoy, debatamos Netflix... ...la construcción de un gusto algorítmico y envolvente... ...con Leonardo Murolo, segunda parte. Hay eh, en este ir y venir de Netflix a la televisión... Eh, ...dos cuestiones, una que tiene que ver con Netflix... Y retomando aquello de las miradas, las líneas editoriales, las miradas parece una obviedad porque estamos hablando de pantallas y el ver barra mirar tiene mucho que ver con ese ejercicio, ese contrato de lectura. Y si lo mezclamos o intersectamos con líneas editoriales nos puede aparecer, por ejemplo, el caso Panama Papers uh -huh. y Argentina. El caso... ¿Qué casos más? ¿Qué casos más? Es interesante porque podemos decir por lo menos tres cosas de, de la línea editorial de, de Netflix. En primer lugar, que las opiniones están divididas porque quienes pretenden realizar un estudio cuantitativo de esto y uh, a, a analizar toda su grilla buscando eh, historias ideológicamente conservadoras y otras ideológicamente progresistas, sería... Uh -huh. eh, un tanto inútil o difícil de, de realizar, pero sí podemos eh, analizar casos. Y analizar casos, en primera instancia, es ver qué nos muestra de determinados países. Yo te digo, sí, hay una serie croata que se llama The Paper y trata sobre un periódico y hay una conspiración política con, eh, con el gobierno de ese país, que es ficticio, pero es Croacia, todo el tiempo están mencionando que es Croacia. Y me dices, bueno, qué interesante ver una serie croata. Bueno, también hay una, hay una posición editorial de querer contarnos eso de ese país que en Occidente, bueno, es Occidente, Croacia, pero en América Latina eh, no vamos a, a conocer mucho, entonces terminamos conociendo eso, ¿no? O de Finlandia, o de Corea, etcétera Eso en primera instancia, hay, un, hay una curaduría alrededor de qué vemos de determinados países. Leonardo Murolo. Doctor en comunicación. Luego, cuando Netflix produce algunos contenidos, podemos tomar dos, dos casos. Uno es eh, el caso brasilero de una, una ficción eh, que. Eh, de conspiración política también, al estilo House of Cards, al estilo Homeland. Eh, que va a tener como protagonista a los, a los últimos gobiernos eh, brasileños, el, el de Lula da Silva y el de Dilma Rousseff, ¿no? Va, va a tener que ver con, con casos de corrupción y demás. El mecanismo se llama uh -huh. la ficción, ¿no? o mecanismo. Y el lavallato. El lavallato trata de eso. ¿no? Sobrevolando, ¿no? Exacto. Uh -huh. Bueno, la posición, cuando leemos, cuando vemos esa serie, es una posición. Eh, en contra de estos gobiernos de, del Partido de los Trabajadores. ¿no? Entonces, desde la ficción, posicionar un, un relato alrededor de un acontecimiento que conoce toda la sociedad. Es como eh, el caso que, que no vio la luz en, en Argentina, de una serie que se, que se llamaría Codicia y que iba a salir también por Netflix, En la cual sus realizadores decían, bueno, pero ¿por qué tanto alboroto si es una serie de ficción? Donde el 70% va a ser ficción. Bueno, en ese 70% que va a ser ficción puedes contar lo que oh, quieras. no cual. Podés uh -huh. generar esto que decíamos al principio, son representaciones alrededor de algo que sí lo nombrás por su nombre, uh -huh. pero después nos contás alrededor de eso, bueno, es ficción. Entonces personajes que no estuvieron nunca ahí pueden estar, eh, realizando acciones que nunca realizaron podrían estar. Y, y, por último, pensar el, el documental Panama Papers como tercer caso. Si podemos estudiar casos, focos. Eh, es un documental de octubre de 2018 con mucho éxito en Estados Unidos que en, en, a los usuarios argentinos no pueden acceder. Entrás a, a buscarlo, a verlo, lo encontrás, pero no le puedes poner play, digamos. No te dice uh -huh. que no existe. Está traducido, inclusive está al español, pero no, no lo puedes ver, encontrás algún tráiler en otra pantalla, ¿no? Y ahí, bueno, uno eh, puede pensar que estas mega empresas que, que deben tributar en, en los diferentes países donde trabajan, también tienen una relación con el poder de turno por el cual negocian algunas cuestiones. Eh, no, no, es, no es descabellado ni, ni tampoco es muy arriesgado decir algo así. Entonces, bueno, sucede con casos específicos. Después uno va a encontrar documentales que pueden tener una posición más progresista como un caso de Ayosinapa, ¿no? Los 43 de Ayosinapa y un documental en Netflix que uh -huh. es muy interesante también. Pero hay temas en donde se quiere meter más fuerte o posicionarse y en otros no también. Porque en televisión no hay nada, porque lo veo cuando quiero, porque no se corta, porque lo retomas desde donde lo dejaste, porque de esas series habla todo el mundo. Lo cierto es que Netflix, con 117 millones de suscriptores en el mundo, no solo es una marca importante dentro de la cultura pop de principios del siglo XXI, además supone una serie de rituales disruptivos que reconfiguran la relación entre la ficción y las audiencias. La forma Netflix de consumo audiovisual sintetiza prácticas que ya existían en internet con pantallas piratas como Cuevana o series shonkies y les imprime su marca. Maratonear, spoilear, descargar, filtrar, crear teorías y debatir con otros el devenir de la serie preferida son formas de apropiación social de la ficción, distantes a la de solamente hacer zapping desde el sillón de casa. Cita perteneciente al texto ¿Por qué Netflix? de Leonardo Murolo, publicado en Página 12, el 13 de febrero de 2019. Mencionamos, eh, y retomo esa expresión que había dicho hace un rato Leonardo, que íbamos pasando de Netflix a lo que tradicionalmente se llama televisión. Y en un año como este, 2019, eh, vamos a ver qué presencia en la pantalla televisiva va a tener eso que habitualmente se llama periodismo político, muy genéricamente hablando. En eh, algún eh, trabajo, también publicado, pero en este caso en Tiempo Argentino, Ajá. vos hablás de telepolítica en su Punto Máximo. Sí. Y Tomás como caso testigo eh, algunas de las producciones que pasan en América, sí. en el Canal América. Y particularmente el programa nocturno que, por lo menos al momento de ir sosteniendo esta conversación, todavía no queda claro qué rumbo eh, tomará uh -huh. el programa es diario de América TV. Y ahí mencionás algo que tiene que ver y a ver cómo lo desarrollas eh, a partir de algo que es muy amplio, y que te lo presento así. Espectacularización de la información, los panelistas como personajes. sí O, si querés entrar por esta otra vereda, por esta otra puerta, uh -huh. periodismo de datos versus periodismo de paneles. Uh -huh. Bueno, este, seguimos hablando de ficción. Es ficción. Claro, seguimos, seguimos hablando de ficción, de, de historias para contar. Eh, esto que trazábamos al principio, decís, bueno, empezaste queriendo reflexionar alrededor de los noticieros, llegamos a las tecnologías digitales y, y uno no, no se despega ni de una ni de la otra cosa, ¿no? Eh, esta nota la, la pensamos hace como un año y medio, cuando advertimos que había una apuesta de un canal de aire que era bastante parecido a los canales de, de cable de noticias. digo Porque América no tiene ficción y no, no tenía, o, o tiene muy poco ahora, no, no lo sé ahora, eh, programas grabados. ¿no? Es uh -huh. como un, un canal que sale en vivo, de la mañana a la noche. Con una línea editorial bastante definida. Son muy parecidos todos los programas. Es, como que está pasando lo mismo en todos los programas. Hay ¿eh? mesas con gente, diría. Mesas con gente. Me resulta, ¿no? <risa> era era cha, -cha, cha no Mesas con gente. Claro, y, y eso... Y entonces... Bueno, ¿en qué los qué los diferenciaba. Bueno, los diferenciaba eh, los nombres, las personas que participaban y los personajes que, que proponen, que generan, que tienen que ser un tanto más exagerados que los que deben ser en la vida normal, porque no se puede ser así en la claro. vida. Entonces, eh, pero sí si en la televisión. En la televisión es necesario que claro. así sea, que uno entienda qué que va qué va a opinar fulano y qué va a opinar mengano. Ya lo sabemos antes claro. de que opinen, porque Eh, generan empatía con determinadas audiencias. Algunos van a seguir a unos, otros mm -hmm. a otros. Entonces, en el prime time de este canal, que no apuesta por una ficción, como sí quieren hacer los canales líderes, no ganar en, en esos términos de ficción desde 1999, desde 1998, de desde que estaba Gasoleros y demás, que se propuso la ficción en tira, eso fue como un hito de la televisión, no que la ficción fuera en tira en el prime time, eh, este canal propone un, un periodístico. ¿no? Y... ...que no se va a sustentar esta idea de los datos, ¿no? Los datos también son mentirosos, es decir, el 60% de la gente piensa tal cosa... ...bueno, ¿de dónde proviene eso? No lo sabemos... ...no sabemos lo sobre gustos, tenés que focalizar también eh, en qué lugar, qué corte etario, ...en qué momento hiciste el, el estudio... ...pero bueno, el periodismo de datos uh -huh. cree que, que es más serio si nos presenta números, ¿no? Eh, que, que sustenten lo que dicen... ...pero eso está por un lado, está el periodismo de opinión, que es muy serio también... Pero en este caso, cuando uno lo contrapone al panelismo, es, es la disputa. La disputa porque sí. Y en un programa como este del que estamos hablando, o muchos, eh, se parte la discusión de determinadas cuestiones que ya creen como válidas. Entonces, si uno fuera de invitado a ese espacio a discutir, tiene una serie de, de constricciones que son muy fuertes. Una es hablar breve, poco, rápido, sobre el tema que te impongan, eh, Y a la vez partiendo de la base de cuestiones que ya están deglutidas en ese lugar. ¿no? Eh, si creen que determinados políticos son corruptos, uno no puede ir a discutir eso. Tiene que empezar a discutir desde ahí. Claro. Oh, o, claro. claro, ¿no? Que okay, esto es lo mejor que le puede pasar al país. No, esa verdad, esa verdad de donde parten, no se puede discutir. Esa sí la comparte todo el piso, uh -huh. todo, todos los que los que están ahí. Porque es la línea editorial partir desde ese desde ese espacio, ¿no? Hay un... Eh, en estos programas en general hay un, un, un moralismo de esto de, de pensar que el trabajo, no al eh, país se lo saca trabajando, entonces se está muy en contra de, del derecho a huelga que está consagrado en la Constitución, no pero son, son espacios que, que cuestionan los derechos humanos. ¿no? En, en estos programas, esta nota tiene un año y algo, y, y luego de eso vi a, a un precandidato a presidente, que ahora no sé si todavía es candidato, que es... Eh, El compañero, compañero peronista, creo que es, salteño. Eh, no me ha salido el nombre. Urtubey. No, no, no, el otro, el otro ah, candidato. Ah, Olmedo. Olmedo, Olmedo. Eh, queriendo poner en discusión que si fuera gobierno, eh, da marcha atrás a leyes como la de identidad de género o el matrimonio igualitario, ¿no? Algo que al gobierno actual por ahí no lo, no lo quitó porque no va dinero en eso. Uh -huh. Porque no hay fondos alrededor de esas leyes. Pero. Querer poner a discutir derechos humanos, derechos humanos adquiridos. En, ese, en esos eh, programas que plantean la idea del pluralismo, acá se pueden escuchar todas las voces, se pueden escuchar hasta aberraciones, sí, porque es, es igual sí. de válido discutir derechos humanos que decir cualquier otra cosa, porque acá, acá pueden hablar todos, entonces no hay una... Eh, una crítica a, a su propia línea editorial. Entonces me parecían peligrosos, por eso escribimos esa nota. Me parecía que, que había que prestar más atención al sentido común que quieren crear. Entre 2015 y 2017, Leonardo Murolo fue becario postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET. Actualmente, Murolo es profesor adjunto de Metodologías de la Investigación en Comunicación en el Doctorado en Comunicación de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. el tiempo, y no solamente en las series de la web, En la televisión, aquella que se llamaba abierta y ya aparece hasta un, una palabra llena de naftalina, de olor a viejo, en tiempo pretérito, y en la radio el tiempo decía es tirano. Caemos en ese lugar ya frecuentado y muy conocido. Por eso estamos llegando al final de esta conversación, que por supuesto te agradezco el poder haberla tenido. No, yo sí le he agradecido de estar acá, por supuesto. Donde también vamos a transitar muy brevemente por, por estas cuestiones del tiempo, por un lugar que habitualmente juega con el nombre del programa, Tramas. Las Tramas. Las Tramas. Entonces, al comienzo te proponía en tu carrera profesional, académica, 2008, uh -huh. saltando a 2014, y eh, leyendo tu currículum, a partir de 2015 hay una estadía de investigación postdoctoral u otra zona que se presenta en el horizonte, como nos gusta jugar con el nombre de este espacio. Uh -huh. ¿Qué estás tramando? ¿Qué estoy tramando? Qué bueno eso. O sea, es que de, tiene más que ver que con, con la profesión, con, con uno, con la personalidad de uno. No me puedo quedar mucho tiempo en un lugar. Viste como que ya quiero modificar hacer otra cosa. Por bueno tanto, eso. quiero hacer... Otra. Bueno, no sé bueno. si está bueno porque a veces es, eh, está bueno lo que estás haciendo también. Uh -huh. Está bueno. Entonces, ahora me, me toca en este momento tener una serie de responsabilidades, como la, la dirección de la licenciatura en Quilmes, eh, unas materias que, que están creciendo, ¿no? la materia de nuevas pantallas, que sí se queda con el nombre viejo. Pero estamos, estoy tramando con el equipo un proyecto de investigación... Nuevo, porque es año de, de, de cierre de proyectos de investigación y de apertura de nuevos y este proyecto nuevo eh, va a tener como, como título algunas de las palabras que hemos dialogado por acá se va, se va a titular Tecnologías, Política y Cultura Popular o Cultura Pop por ahí lo dejamos en Cultura Pop que <risa> nos gusta Porque analizamos porque eh, series, músicas, plataformas y cuestiones que son uh -huh. actuales, claro. pero de una mirada política sin dudas, porque te atraviesa, entonces vamos a ir por ahí, eh, estamos también eh, planificando un, un programa para, para internet breve de 10 minutos en los cuales en un envío vamos a hablar quizás de series, en otro envío vamos a hablar de, de la selfie, la historia de la fotografía y cómo desembocan la selfie, vamos a hablar eh, de dos o tres conceptos, de multimedia y transmedia, quizás en un episodio y en otro de, de los antihéroes, o de, de cuestiones que tengan que ver con, con, con estas tres, eh, tres variables, la tecnología, la política y la cultura popular. Entonces ese envío lo vamos a hacer para, para internet, va a provenir De, de la universidad, de los proyectos de investigación pero con la impronta que más nos gusta en, en, en el equipo que es la de la divulgación la de la comunicación pública de la ciencia, de lo que hacemos por supuesto no, tenemos, escribimos papers y, y libros y esas cosas pero estar acá en una radio dialogando sobre esto sin, sin, sin acartonamientos es lo que más a uno le gusta Vino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura copiando a tu mano en la cintura mía, a paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera sin nada más que hacer que acariciar serás y sin planearlo tu acaso. Como quien sin querer lo va y lo hace. vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. La trama más que el Tramas Memorias del presente Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataneo Ignacio Fernández Locuciones Fernanda Villanueva Pablo García Luciana Dátilo Operación técnica Javier Morillas Diseño artístico Leonel Córdoba Producción general Blanca Curia Amar la trama más que el desenlace Amar la trama más que el desenlace Amar la trama más que el desenlace Camino por Madrid en tu compañía www.tramasradio.blogspot.com